Conversamos ahora unos minutos con Sabrina Ortiz, ella es dirigente del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Piseros, Heladeros y Alfajoreros. Muy buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Bien, contanos un poco este, cómo viene este sector, eh, Sabrina. Eh, por lo menos este, vemos que este, hay preocupación respecto de las fuentes laborales. Sí, eh, por ahí acá en La Pampa lo que vemos nosotros más que la preocupación de fuentes eh, laborales es que por ahí con el incremento y con este proceso inflacionario que está viviendo eh, la Argentina en este momento, por ahí cuesta que todos esos costos vayan a los productos finales eh, para nuestras pastelerías, para los servicios rápidos, para todos, y, y por eso uno ve que por ahí no se incrementa como en otros años la cantidad de fuentes laborales. Uh -huh. Antes era mucho más probable que crecieran más rápido eh, todas las fuentes laborales. Por ahí se ven lo que es servicios rápidos, pastelerías y demás. Sí, perdimos la comunicación me parece con Sabrina. Sí, estamos teniendo problemas desde hace ya varios días con los teléfonos, esto no es ninguna Perdón. novedad. Ahí te recuperamos Sabrina, te habíamos perdido. Perdón, pedido. se me cortó, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, no, eh, retoma un cachitito el concepto porque no alcanzamos a escucharte. Claro, que por ahí ahora lo que vemos es que con este proceso inflacionario y al no poder, porque es imposible llevar todos esos costos y esos aumentos a los procesos finales y al producto final, que es el que nosotros compramos, es eh, lo que vemos es que no crece tanto la cantidad de fuentes laborales. Uh -huh. Por ahí antes sí era más probable que una pastelería eh, chica que tuviera 3, 4 personas trabajando en un mes, en dos meses, tuviera 7 u 8 Y ahora se mantienen en esos 4 o 5, si bien no se pierden fuentes, no está creciendo como crecía en su momento. Claro. Sabrina, eh, el sindicato este, al que perteneces, eh, ¿representa a todo el sector en La Pampa o solo alguna zona? No, todo en La Pampa. Uh -huh. ¿Y cuántos trabajadores, cuántos trabajadores estamos hablando? Y nosotros somos, eh, si bien somos un sindicato chico, ustedes sabrán que nosotros vinimos a La Pampa... en 2016 recién, entonces por ahí lo que cuesta todavía es eh, identificar que cada, cada trabajador y trabajadora pertenece a una, a una rama y a un convenio. Claro. Antes, al no estar, quizás se ubicaban en convenios y ramas de otros sindicatos compañeros que eran los más afines, entonces volver por ahí es ir a cada lugar, explicar, ver cuál sindicato corresponde, Entonces, por ahí nosotros como que vamos en un crecimiento lento. Hoy estaremos hablando de 200 eh, afiliados y afiliadas. Uh -huh. Bien. Pero el proceso es como que nosotros tendemos a seguir creciendo y a ir buscando que cada persona trabajadora esté representada realmente por la rama de actividad que corresponde. Claro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el promedio salarial de un, de un pastelero, de un estepicero...? Y nosotros, eh, nuestras escalas están variadas, pero eh, gracias eh, a la última paritaria que cierra y que se finaliza ahora en mayo, y que estamos esperando las nuevas, eh, nosotros logramos casi un 100% de aumento entre 2022 y 2023. Uh -huh. eh, un promedio, estamos hablando de alrededor de 170 mil pesos promedio, de acuerdo al, al escalafón que esté en la escala, es el valor. Claro. No es lo mismo un maestro pastelero que quizá un ayudante. Claro, claro. Y, y cuando se refiere a servicios rápidos, ¿qué laburante, a qué laburante estamos haciendo referencia? Otra vez creo que la perdimos. Nuevamente. Le preguntaba por servicios rápidos porque el sindicato representa pasteleros, confiteros, con, claro, piseros. mostaza, todo eso. Confiteros sería todas las confiterías. Sí. piceros obviamente serían las pizzerías, heladerías también, los heladeros y pasteleros. Y servicios rápidos me decía entonces las cadenas. Las cadenas o lugares que venden comida al paso. Bien, ahí está. Ahí claro, está. lo que comúnmente llamamos comida al paso, que vos te podés sentar a comer, pero es comida rápida, no es que estás esperando, no tiene demora. Claro, el fast food. Sí. Exactamente Ahí está, ahí está, ahí entendimos Bien, no, claro, porque... Sí, viste el... que uno lo tiene como acostumbrado y lo das como... Exacto Pero sí. y, y bueno, a ver, el otro día leíamos una noticia que por primera vez se afiliaban al sindicato y elegían delegados los trabajadores de McDonald's de Neuquén eh, ¿Acá cómo estamos con, esa, con, este, con esos servicios? ¿Se afilian los compañeros? Sí, nosotros este... eh, tenemos, gracias eh, a... Gracias por la pregunta. Nosotros sí. tenemos buena relación usualmente, La Pampa también, viste, que es un, un, un lugar donde más nos conocemos todos. Entonces nosotros tenemos muy buena relación tanto con los afiliados como con las empresas, y vamos a los lugares, les explicamos los beneficios, eh, tenemos el acceso y las puertas abiertas para ir a todos los lugares a que se afilien y explicarles, porque por ahí si hablamos de gente muy joven, cuesta que vengan... Eh, Más que nada vienen por obviamente por la obra social, pero uh -huh. por ahí no es que se interiorizan tanto. Entonces el tener la oportunidad de poder acercarnos, ir, brindarle toda la información, explicarle cuáles son sus derechos, cuáles son la, los beneficios que tienen, la importancia que tienen los convenios colectivos de trabajo. Eh, todo eso nosotros se los vamos a conocer en reuniones que muchas veces tenemos dentro de las empresas. Uh -huh. Claro. Eh, Sí, por suerte acá podemos hacer eso, entonces cuando se toman plantas nuevas o varios, eh, personal nuevo, nosotros nos acercamos y brindamos toda esa capacitación. Claro. ¿El sector de ustedes cobra alguna suerte de plus patagónico o es un reclamo que tengan? Eh, no, acá en La Pampa no se cobra el plus patagónico, uh -huh. sí es un reclamo que claro. tenemos Porque cuando se hicieron los convenios se tomó la Patagonia de Neuquén hacia hacia el sur hacia Ushuaia. Claro. Y quedó la Pampa fuera. Y quedó convenio. la Pampa fuera, sí. Bueno, porque es un reclamo que tienen varios, varios sectores, sindicatos. ¿no? Sí, nosotros hablamos con varios compañeros y compañeras cuando nos juntamos, tanto por conflictos de obra social o por conflictos eh, o por reuniones mismas eh, entre compañeros y hablamos que somos varios sindicatos los que no tenemos. Sí, el otro día salió justo en una charla, que nada que ver, porque estábamos de obra social, ese tema de quiénes tenían y quiénes no, y somos varios los que no tenemos. Claro, porque, bueno, compone bastante mejor el salario cuando sí. se consideran los valores patagónicos que nosotros tenemos como precios, ¿no? que gastamos permanentemente. Sabrina, recién manifestaba la, la, de la preocupación del sindicato por la retracción de la, en la creación de fuentes de trabajo. ¿Lo hablan con las patronales? ¿Qué les dicen? Sí, sí se habla, eh, pero es eh, tampoco es que creció tanto las ventas, entonces sí. también es entendible. Es como que hay un estancamiento de ventas y de producción, por lo cual se mantienen con la con la planta en la que están. Uh -huh. Sí sale, si una persona consigue otro trabajo y sale uno, entra uno, es como que siempre están rondando con esa cantidad de personal. Uh -huh. Y se encuentran con empleo no registrado. Nosotros somos de hacer, eh, nosotras usualmente quienes salimos somos dos mujeres, eh, somos de hacer bastante rondas nocturnas porque es donde más está abierto y sí, es es, es complejo el tema del empleo no registrado aún. Uh -huh. Y también por ahí lo que es monotributistas y demás también es complejo. Sí, por ahí sucede que muchas empresas son familiares, sí. entonces no registran al hijo. Claro, sí, eh, nosotros siempre nosotros siempre les explicamos las, las ventajas que tiene cuando se registra a, a la persona, tanto por el tema de aportes, por el tema de obra social, eh, todos lo, los beneficios que tiene la persona al estar registrada, pero sí, nosotras somos de salir eh, bastante porque a la noche usualmente es cuando más se ve. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y tu experiencia en qué comercios ha sucedido, Sabrina? Yo siempre fui, soy... Eh, chef y pastelera. Siempre fui, eh, siempre me gustó más la parte de pastelería, así que siempre me dediqué a eso y bueno, luego conocí lo que es el rubro del sindicato y empecé a, a militar y a participar y hoy ya de, estoy 100% en, en la parte sindical. Dedicada al sindicato. Sí. Muy bien. ¿Tu ¿Tú, tú, ¿tú rol cuál es ahí en el sindicato? ¿Sos eh, secretaria? Sí, yo soy secretaria de obra social en la comisión, en la comisión directiva. por eso también participo mucho de lo que es las reuniones de obras sociales y usualmente con mi compañera trabajamos en todo, en lo que es obra social sindicatos, uh -huh. la parte de mutual y demás, eh, bueno, y también hacemos lo que, lo que te comentaba, de salir uh -huh. a la noche, de ver el tema de inspecciones, de tratar de que todas las personas estén registradas, eh, hacer estas reuniones, explicar los beneficios. Ahora estamos también con reuniones en empresas eh, Creo que ustedes vieron eh, que nosotras eh, desde el grupo de mujeres sindicalistas de CGT hicimos el, el protocolo contra las violencias Así es. y eso también lo estamos dando a conocer en, en cada empresa para poder tenerlo vigente y que ellos sepan la importancia que tiene y que todas las personas conozcan qué son los casos de violencia. Uh -huh. Y a propósito de esto, ¿se encuentran con más este, denuncias a partir de haber hecho el protocolo de haberlo publicado? Sí, hay más denuncias, pero también hay, hay más, eh, más diálogo y más, eh, más no, no quiero decir cuidado, pero uh -huh. sí hay como que se está detectando, que se detecta más, mm, más prontamente lo que podría llegar a ser una futura violencia, porque usualmente todas las personas tienden a esperar como algo grave para que sea violencia. Entonces al explicar el protocolo y todos los casos que son violencia, todas las cosas que te pueden pasar que sí son violencia podemos detectarla desde antes y mantener las fuentes de trabajo bien bien alcanzan a prevenir con exactamente el, con la visibilización de lo de, del protocolo del protocolo sí uh -huh. Sabrina te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y por supuesto quedamos a disposición para Para difundir el sindicato. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí en el estudio y a todas las personas oyentes. Dale, hasta luego. Hasta luego. Sabrina Ortiz, ella es Secretaria de Obras Social del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Pasteleras, Servicios Rápidos, Confiteros, Confiteras, Piseros, Piseras, Heladeros, Heladeras y Alfajoreros, Alfajoreras. Ya venimos.